Yeah, ¿Qué onda esa foto con ese papagayo el en el papagayo, hombro, sí. está buenísimo, ¿Papá, dónde fuiste? <risa> <risa> está buen el papagayo. <risa> eh, eh, zoológico, yeah? el de San Cristóbal, Luca le entrar, igual buena. ¿eh? Yeah. Si a tu vida le falta trópico, mi hermano, toma de una GEM y transportate, GEM, tu sabor tropical.